Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes aquí, quitándonos el calor. Ay, sí. Ya está extrañado este micro, maestro. Sí. ¿Por qué no venimos la semana pasada? Pues estábamos trabajando, ¿no? Trabajando. <risa> Supongo. Supongo. <risa> <risa> Ay, es que de repente es lo que estamos platicando aquí con la invitada, que de repente parecería que uno no tiene algo que hacer y de repente todo tiene uno que hacer. Se juntan las cosas y no alcanzamos a, a llegar. Estábamos horneando, maestro, sí. si no me equivoco. Es que ya viene la época navideña y se empiezan a juntar. Así, las, pues los panes, ¿no? Y la granola. Sí. Eh, ¿Sus saludos, maestro, de una vez? Hasta Gorgarda. No, Borgorda, no sé, maestro. No sé si lo sé decir bien, Borgorda, porque yo no hablo sueco. <risa> bueno, por ahí ¿no? <risa> Me dijeron que algo así. Que ya están a menos siete grados allá, qué bárbaros. Bueno, pero. Pero están por venir. Sí, sí. Los fans. Aquí los esperamos en diciembre. Sí, ¿a quién más le mandamos saluditos? Al señor Sergio Fon, que ahorita están ahí en la feria del libro antiguo y usado de Guadalajara. No sé si lo había dicho bien. Ah, sí, sí, Entonces, sí. ahí está el señor Fon. Ahora, por cierto, no pusieron la cafetería, Pavel, ¿verdad? No. no. A María, purísima. Qué feo. Ah, oh, sí, ya, ya los sobrevaloraron. Ya sé, ya. La verdad es que sí, pero se pasan. No, pero fue, ahí... no fue poquito caro, fue muchito caro. Ahí van a estar sí, hasta sí, el sí, día... Amigos. ¿Hasta qué día, Pavel? Estamos hasta el domingo. Hasta el domingo. Es que bien, los hay mucho tiempo todavía, no, sí, el sí. sábado es 22. sí, entonces tenemos mucho tiempo todavía para ir, darnos una vuelta, comprar algo. La rueda cartonera ya está presente. Con Verás Pau, le mandamos saluditos a Pau, Ojal ojalá que nos esté escuchando. <risa> ah. <risa> sí, claro. <risa> ok, maestro, eh, bueno, ya se aburran todos los saludos. Sí. Sí, ok, pues estamos en el programa 247, maestro. A ver, ¿a qué le sonaría un título que dice cervebración? Pues a, a, a B. Ah, heladita maestro. Ay, Azul, ahorita a falta, a falta de cheve, pues eh. agua mineral. <risa> Salud. Salud. <risa> Pues maestro, el día de hoy tenemos a, a Jenny que ya me explicó porque yo estaba un poco embolada en la mañana con tanto evento yo dije, a ver, espérame, aquí aparece una cosa, acá aparece otra, pero estamos contentos de que nuevamente estás con nosotros. Ah, muchísimas gracias. gracias para platicar, ¿qué quiere decir Sebre, cervebración? Hasta se me antojó. A todos, a todos se nos antoja. Sí, yo quiero saber qué es eso, por qué ese título, a quién se le ocurrió ese título. Bueno, mira, eh, primero que nada, gracias, gracias nuevamente gracias. por la invitación. Eh, cervevas, cervebración eh, pues viene del hecho de, de celebrar y de cerveza, ¿no? Este año estamos celebrando los diez años de Malta 33. Malta 33 es un lugar de cerveza artesanal que está aquí en Santa Tere, ¿no? Está, ellos se especializan en, en pura cerveza artesanal y lo más padre de todo es que solamente eh, consumen cerveza jalisciense. Excelente. Ellos no meten de ninguna otra cervecería, no porque sean malas, de ningún otro estado, no, sino que es para darle el impulso a la cerveza de Jalisco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este año están cumpliendo sus diez años y decidieron celebrarlo con nosotros en la fábrica de cerveza de Loba. Entonces, Este, pues nada, ¿no? en Loba la verdad es que estamos muy emocionados de recibirlos y de poder celebrar con ellos los 10 años porque pues, son muy buenos amigos. Este, y pues ahí vamos a estar, echando bailongo. Con los... Fíjate que, que a nosotros nos pasa, nos queda de camino. Antes pasábamos tres, cuatro, hasta cinco veces por semana. Por la por fábrica. Por la por la loba. Ajá. Y, y ya está el, el, la persona que está en la puerta de José, o seguridad, ay, no sé sí. qué sea. Ya nos conoce. Ya nos conoce. Le paso sigue, nomás. Adiós. Adiós. Ajá. Siempre, ¿no? Pero nunca hemos entrado. ¿De verdad? O sea, siempre es así como de, ay, hay evento. Pero pasábamos, ¿no? Y ahora que, que vimos, le dije a Beto, ah, ya se nos va a hacer, por fin vamos a conocer la loba. Le digo, porque nunca hemos podido entrar por situaciones X, nunca habíamos coincidido, y ahora pues nos da, nos da gusto saber sí. que, que el, el pretexto eres tú, un evento tuyo. Sí, sí. ¿Quién pues es, ¿Quién es la influencia aquí? No, yo yo No. Ay. Una buena influencia, ¿sí o no, maestro? Sí. No, pero mis tíos dicen todo lo contrario. Ah. En la casa. Bueno, bueno, eso es visto desde otro punto de vista. Aquí con nosotros eres la buena influencia. Sí, muy bien, muy bien. Este, pues nada, te digo, vamos a estar ahí el día 29 a partir de las 6 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana. Este, vamos a, va a haber DJ y va a haber pues mucha cerveza. Eh, cerveza de la casa también, obviamente, y, y pues van a estar los Tropical ya ¿no? Wow. Amenizando ahí. ¿Los conoce, maestro? Sí. <risa> ¿Los he escuchado alguna vez? Sí, seguro. Sí, sí, ah, sí, Yo creo que los estás confundiendo. Sí, <risa> Oye, este... es que en este, lo que resta del año, bueno, desde la semana pasada, eh, hay muchos eventos con Tropical ahora, y yo, madre, ahora sí se les juntó todo el, el sí, fin de Sí, tra traen mucha chamba, traen muchísima bueno. chamba la verdad, es que sí, he tenido ahí la oportunidad de platicar con el Mike y este, andan de arriba abajo Ay, y luego pues estamos ya va a ser tener un Ay, en la no, Tropical. no integrante de ese Mike no qué buena onda, pero pues qué estresante también se lo has notado, de alguna forma Ah, entonces, pero la verdad es que mira un bebé siempre llega en el momento, en el momento que debe indicado, llegar así es. ahí no hay así de es. que será ahorita y esos no, bebés no, planeados no, no hombre no. llegan cuando ellos quieren sí, entonces así ya ahorita es. pues se van a juntar muchas cosas con ellos pero esperemos sí que... pero sí esperemos que todo salga bien y que todo vaya muy bien traen muchísimo trabajo sí y eso es, está muy padre no quiere decir que cada vez la gente es más afecta a su música a lo sí. que ellos están haciendo que, que los siguen los más. Sigue más. los siguen más los buscan más y los piden más no entonces Pues por allá los vamos a tener este 29 de noviembre, ya de este sábado al que Al que, que sigue. Ay, qué miedo. Oiga, maestro, pues vamos a hacer un poquito de pausa aquí. Yo le voy a recordar que este jueves 20 ah. de noviembre tenemos un gran evento que tenemos meses esperándolo. Va a ser en el foro... Independencia. Independencia a eso de las 9, 10 de la noche. Estamos por confirmar la hora. ¿A uh, quién viene, maestro? La de Teobatex. Por fin en Guadalajara de nuevo. ¿Conoces a la de <ríe> sí, sí. Por fin, de verdad es, para mí es de los, de los eventos que... Más esperados. Más esperados. La verdad es que sí, hace poquito más de un año que estuvieron acá otra vez en Guadalajara. Pero ¿a poco no, maestro? Sí, muy bien. Yo sí. ya me sé el 95% del nuevo disco. <risa> ¿Qué me dice la gente? Le falta media canción. Media me me... <risa> es que me dice, ¿cómo haces para aprenderte las canciones? Y yo, pues las canto y las escucho. Y aparte de y este la disco, repite, claro, la claro, repite, la Y las repite, Y aparte este disco para mí ha sido un muy buen disco. No uh -huh. sé si supera al anterior, pero es no un muy escucho. buen, muy, muy buen material. Entonces ya estamos así con un pie dentro de Foro Independencia. ¿Le parece si, si comenzamos con, con una rolita de, de la Delio? Nada más para yo irme emocionando. <risa> para el jueves. Para por verse. favor, este jueves, de verdad, es de esos eventos que es increíble, que por 350 pesos puedes entrar a un muy buen foro. Está muy cuidado, hablemos de todo, maestro. Los baños, ¿qué tal? Bien. ¿A poco sí ya los arreglaron? Sí. Ah, el buena. área de la comida... Pues nunca, nunca he comparado nada, pero se ve bien. Chelita sí, <risa> maestro. Sí. Chelita sí, hemos Chelita comprado. sí. La verdad es que atienden bastante bien. El espacio, eh, muy cuidado. Lo que es un foro al torno tal interno. cual. Eh, nunca nos ha tocado que haya algún disturbio, nada. La gente entra y va a disfrutar al 100%. Sabemos que ahora va a haber un DJ antes. El año pasado estuvo Calvox. Calvox. Ahora solamente nos quedamos con un DJ. Pero de verdad aprovechenlo porque es, eh, si comparamos con otras bandas que vienen, o con otros solistas que vienen después, resulta que el boleto te cuesta hasta cinco, seis mil pesos, y no, es tan bueno de repente ahí el, el show, el show uh -huh. y con la Delio Valdés, créanme que es con, eh, comprobado que es espectáculo garantía. garantizado, sí, esa, esa palabra la que estaba buscando, así que no se lo pierdan, este jueves dense chance, denle chance a la Delio Valdés, de que les muestren lo que ellos saben hacer, músicos profesionales al mil que vienen desde Buenos Aires, Argentina. Exacto, sencillitos, sencillitos. Sencillito, sencillito. Ok, vamos a escuchar la primera rolita, por favor, y regresamos a platicar de Malta. Muy bien. Te llama. Una conversación lo no voy a tener con esa señora te dice ser mi mujer si ya no recuerdo ni cómo me llamo y encima me duele de los pies hasta la cien, será que fue Antonio que anoche volteó de un viaje muy largo con una botella de ron pero tenía picante que estaba muy rico, y no la tomamos en la noche de junio, Pijpende een cumbia, parrandero, dale al pley. En solo eso recuerdo, no estaba nublado. Y aun así no veía ni al compadre aquí a mi lado. Será que Juan no de anoche volvió de un viaje muy largo con una jarrón, pero tenía picante y estaba muy Nos la tomamos en la noche del cumbio, noche para no olvidar, difícil de recordar. En la noche del cumbio, que espera que salga el sol, una copa y otra más, no hay derecho de atención, las penas hoy van a estar. pasó yo noche volvió ya que muy raro con una voz de cerro pero tenía picante ya estaba muy y nos la tomamos en la noche de tuyo noche para no olvidar difícil.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 ¿Qué tal, maestro? ¿Está pues calentando motores. ¿A poco no? Sí. Pero vámonos a Malta. Por favor. <risa> vámonos. <risa> ¿Por qué nunca hemos ido a Malta, maestro? No, no tengo no la menor a... idea. Yo, Malta, por lo que te entendí, es como una, una cervecería que produce también o nomás lo no, comercializa. No, solamente son un tap, son un bar de cerveza artesanal. Oh, no. O sea, sí hemos pasado por ahí, pero nunca hemos entrado tampoco. también hay como ciertos lugares donde decimos, hay que venir. Pero necesitamos que alguien nos haga así para poder llegar. Pues vamos. ¿Así? Ay. A ver, toca mi hombro, por favor. Vamos. Vámonos. Sí, no, la verdad es que está muy padre el lugar. Me gusta mucho. Es, es un ambiente muy, muy ameno, muy familiar. Este, arman dinámicas bien chidas, ¿no? Sí. Tienen una noche con el juego este de brujas, el juego de Salem. ¿A poco? Ajá, tienen este, arman, no sé, eh, eh, la escuelita cervecera, ¿no? Que es como que va alguien especializado en, en esta onda de la cerveza artesanal y te inscribes y pues te da así como una explicación de por qué el vaso este, por qué la cerveza así, pues así ah, sabes. Eso está está bien, chido, bien chido, sí, está muy padre. Este, y luego, por ejemplo, tienen los martes de barra, ¿no? Que todo el que se sienta en la barra. Tiene la chela con descuento y, o sea. Seguro es una peleadera por sentarse en la barra. <risa> <risa> ya me vi. Tienes que llegar temprano. ¿Sí Así. De, eh, o ahí, sí. ahí. Ajá. Listo. Este. Y tienen, te digo, muchas dinámicas que, que están padres porque, pues, unen a la gente, ¿no? Y a mí me gusta mucho ir ahí porque de repente pues no, ni siquiera conoces a la persona que está a un lado de ti en Navarra, pero terminas platicando. Sí, siempre. Y entonces te envuelves en la plática con todos, ¿no? O, o con la mesa de atrás o con el de la mesa de un La hola, risa. La... Sí, sí, sí, sí, sí, y sí. La verdad es que eso está muy padre. Entonces, este, la verdad es que es un lugar muy ameno que te digo que siempre se ha preocupado desde que abrió, desde su día uno, siempre se ha preocupado por, por promover la, la, la, al consumo de cerveza artesanal de Jalisco, ¿no? Y 10 años quiere de decir impulso. que lo están haciendo. Sí, bien. la verdad es que sí, sí, y digo, este, dentro de la escena, digo te lo digo yo como parte de la, de la escena cervecera de, de Jalisco, es un lugar que tiene mucha representación y mucho nombre, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, yo estoy emocionada de formar uh -huh. parte de, de este aniversario de ellos y pues nada, invitarlos, ¿no? El 29 de, de noviembre en Cervecería Loba vamos a estar de 6 de la tarde a 11, 12, 12, 1 de la mañana. Está bien, dormiremos ah, en la Malta treinta y tres se ubica en Malta treinta y tres está en la calle de hospital esquina con Andrés Terán uh -huh. Sí, sí es en, Santa en el barrio de Santa Tere de donde somos sí, nosotros. Sí, Los dos somos de ahí es Santa ah, Teresa. Sí. Sí. sí, órale, órale Chistosamente órale. los dos nacimos ahí en Santa Teresa. Querido barrio carísimo. Sí, ya gentrificado. <risa> es que vas al mercado sí. y no puedes que son sí. los elotes más caros del universo, los chilaquiles más caros del universo. Sí, sí, Pero sí, bueno, está. Santa Terra la verdad es que tiene muy buenas opciones para pasear, para caminar y pues muchas cosas típicas, aparte de todo. Sí. Hay que traernos a, a al dueño de un día Sí, para fíjate que de hecho hoy lo, iba a invitar, hoy lo, lo había invitado pero también es cumpleaños de su de su niño de Karim. Ah, sí, vi sí, sí vi la entonces, publicación. Entonces, este, pues no no no pudo no pudo partirse en dos y venir, pero sí digo, si quieres la semana que entra regresamos y no lo, eh, no lo traemos. No se falta la también una, una noche sonidera ahí en el 33 para que se llame la ¿Y cumbia. ¿Tienen espacio ahí en el Malta? Ah, pues sí, yo ya organizando, poco, ¿verdad? Yo creo que sí podemos hacer espacio, aquí lo comprometemos, tú no te preocupes. <risa> podemos a bailar. Nos da eso? A Ay, bailar Dios cumbia. Mí. Sí. Ah, fíjate que, que por ahí tenemos un, un proyecto que, que trata de eso, de tener más espacios donde bailar, porque eso de bailar así en un cuadrito cumbia está sí. como muy complicado y pues no hay tantos lugares, pero bueno, ya te platicaremos de, de qué se trata ¿cómo te involucraste? yo quiero saber, me, me da este <risa> Vamos me mata chisme, la chisme. duda ¿cómo Pinche te involucras? Vieja, la, esta vieja sargüendera no, mira, todo, todo surgió, ahí. Lo que pasa es que ellos estaban buscando el espacio para celebrar, para celebrar su aniversario, ¿no? Estuvieron varias propuestas de varias otras, de otras cervecerías, este, pues sí están un poco más retiradas de... ¿De con ellos? Pues de la ciudad, mm. ¿no? Ah, más okay. afueras. Entonces, ahí en un sondeo en la barra, eh, preguntaron y yo les dije, no, pues a mí, o sea, yo si me preguntas a mí yo no, yo no voy tan lejos, hasta allá, ¿no? porque me encanta el chupe, sí, y pero, el regreso se re pone peligroso, no sé sí. cómo me el ponga regreso, Ajá, ¿te va a ir a tomarte una sí, nada más sí, dices, no, pues cómo, exactamente entonces, este, digo, no sí se me complica mucho, o sea, la neta yo no iría, entonces de ahí platicando y todo, me me dice, oye, y dije, pues loba, pues sí, sin broncas, ¿no? entonces ahí voy de guendera con mi jefe y, ¿qué crees? Ay, ¿qué <ríe> crees? Este, yo no dije nada, eh. me hicieron la propuesta. No, en un comentario. No, bueno, ya platiqué ahí con mi jefe y todo, y pues él conoce muy bien también a, a Ángel, que es sí, a Ángel, la sí. Sarita y a Toto, que son los dueños de, de Malta 33. Este, los conoce también pues, de, de todo el tiempo, de todo, el, de todo mm. este tiempo de, que llevamos en la industria. Entonces, este, me dijo, pues que sí, también el encantado, ¿no? De que sí, hay que abrirles las puertas, que no qué sé bueno. qué, que vengan y bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, ya de ahí, pues, se dieron unas pláticas y una cosa, ya sabes, una cosa llevó Lleva a la, a la otra. otra. y ¿Cómo terminamos así? Sí. Ay, Ay pues, aquí, me... aquí estoy. ¿en qué momento? promocionando eventos pero, pero ¿sabes qué? la verdad es que eso es muy bueno porque siempre uno está donde debe estar eso es definitivo ¿no? la vida te acomoda de alguna forma para que llegues a donde debes organizar eventos todos lo sabemos no es nada sencillo ay no es bien complicado parecería muy fácil a mí mucha gente de repente nos hace el, el comentario a nosotros de pero pues nomás le hablas al grupo ah sí. nada más Ajá. pones esto y yo a los quisiera ver o sea sí. claro que no Entonces, la verdad es que eso es, por eso la pregunta, porque dices, a ver, tú tienes tu chamba, ¿cómo llegaste ahí? Pero eso es bonito, porque lo, yo sé que tus eventos los haces con todo el amor del mundo, sí. con todas las ganas del mundo, y porque lo vas a disfrutar, siempre los haces pensando en ti también, sí. en que sea algo que a ti te guste. Sí, claro, claro. Y a nosotros también nos encanta. Fíjate, ahorita hablando de Cerveza Loba, aparte tiene la ventaja de como a... 50 metros está el estacionamiento. Yo creí que ibas no, a decir que el seguro. incluso, <risa> acuérdense, y ojo, mucho ojo, ay, a la vuelta, sobre la calle de Independencia, ah. esquina con Gregorio Dávila, está el estacionamiento de Loba, y no tiene costo. Ah, Ay, no sabía. Sí, de eso hecho no tenemos poquito yo. con el estacionamiento. Tiene muy poco ah, okay. con que compraron esa finca, uh -huh. este, precisamente para eso, para el estacionamiento de, Ay, de Loba. Y la vez que está, pues está muy bien. Está cuidadito tu carro, tapadito en un lugar seguro, o sea. Está cerca que hasta gatas llega. Sí. <risa> <risa> y ahí se quedan a dormir. <risa> Se, se tapan ahí en el carro. Para que se lleven una comica Oye, por, por, tío, que por eso creí que ibas a decir, ahí está el seguro por cualquier urgencia. Ah, sí, bueno, eh. también. Ahí también está el seguro. nos aventamos a la rampa. A la rampa de urgencias. Ay, no, por favor, ¿eh? De repente anda uno haciendo ahí cada cosa que las o cosas... O el tren a tres calles. ¿Sí? Ay, no. No, en el tren no. Ay, Dios. Pero, pero no, esperemos que, que todo el mundo eh, sepamos hasta dónde, que todos digamos hasta aquí, para pasarla bien, no, se trata de eso, sí, si no, te y... tomas 10 y aguantas perfecto, si te tomas 3 litros y aguantas, excelente Lo padre de esto es que bueno, este es, es, en un lugar que está dentro de la ciudad, sí y el eso desplace es, es muy, muy fácil, este, fácil muy así es, ¿no? Entonces, pues sí sugerirles que si vamos, que los que vayamos a beber de más, pues ya saben que hay que usar plataformas, ¿no? Hay que usar transporte público de plataformas para pues llegar sanos y salvos a nuestros, a nuestros hogares. sí, ¿no? la verdad que sí, hay que ser muy responsables con eso. Sí. Yo no, maestro. Yo por eso nomás me subo a la moto. Pero <risa> luego se va de lado así. Eh, porque lo, lo tengo ay, que ay, amarrar. viene ah, pero... de loco. <risa> Para amarrarla. Oye, de verdad. La gente se pasa con esos ni, comentarios. Ni aguantan nada. No, o sea, ¿eh? lo ven a uno y creen que es fácil, pero. Ya sé. pero no. Maestra, pues una rolita más, ¿le parece? ¿Sí? Y venimos a platicar porque a mí. Este tema de las cervecerías, de las cervezas, perdón, artesanales, la verdad es que nos gusta mucho, no conocemos de tantas, ¿y qué te parece si Jenny nos da aquí un, ¿una, una pequeña cátedra de esto, de las cervezas artesanales, ¿sale? Vale. Por favor, señor Pavel, una rulita más. ya regresamos Listo. ¿No? Que sí. sí el sí. sí. festival de música, de ¿eh? música. ¿Eh? no ven ustedes a creer el de certeza no hombre y este, este fin ya, está, ya tenemos el festival del, del también, tatú donde se va a armar también un buen, no, no, te digo que este este fin de año va a estar muy bailado muy intenso, ajá y también ahí va a haber Chelita, pero bueno Platícanos, a mí este tema de la cerveza artesanal, la verdad es que me gusta muchísimo, me encanta saber que en Malta solamente hay cervezas jaliscienses, ¿no maestro? Eso está bastante sí. bien, a nosotros nos va a ampliar el panorama, es algo así como las chivas puro mexicano pero aquí, sí, aquí puro, puro, puro de aquí puro puro pero con talento sí, sí, sí, sí por cierto, a, a, hago un aviso, anuncio meto el gol, si no han visto la película del señor Guillermo del Toro Ay, la nueva no, de Frank no Mancha. Mancha. qué padrísima está amo al monstruo, es un genio Guillermo del sí. Toro talento sí. tapatío por sí. favor o sea, así como las sí, chelas la ah, la chelas, sí Bueno, los sí. que la producen. Claro. No, pues no, los, que la, los que la vendemos también es Ay, un arte. ¿Qué? No. Sí. Somos unos genios. Creo ¿sí? Claro. Más, y, y creo que más, ¿eh? Sí. Porque convencer a la es gente. Es que convencer es... a la gente de que pruebe algo que nunca jamás ha probado en su vida sí. y convencerlo de que le va a gustar Aparte, es un arte. Convencerlo de que la necesita en sí. su vida. <risa> Convénceme que necesito cervezas artesanales. <risa> Yo sé que tú las necesitas. y te encantan. Sí, soy seria, gente. No, nada, sí, la verdad es que eh, aquí en Jalisco hay, hay muchísimos productores de cerveza artesanal, tanto de cerveza artesanal como de hidromieles, ¿no? Que es, llevan una cosa de la mano con la otra. Este, bueno, ahí traen. Obviamente los hidromieleros traen la disputa de que, de que la hidromiel fue primero que la cerveza y los otros dicen que no, pero pues, los dos, o sea. Tienen ya un chingo de años, ¿no? nos peleamos por algo Sí, tan ¿no? Y los dos son muy buenos, ¿no? Entonces, sí. siempre van de la mano uno con el otro. Hay muy buenos productores de cerveza artesanal, hay muy buenos hidromeleros también aquí en, en Jalisco. Alrededor de unos 100, 120 productores de cerveza ¿Mucho? y de hidromiel hay aquí en Jalisco. ¿Diferencia entre hidromiel y cerveza? La hidromiel es un fermento a base de agua y miel, mm. ¿no? Que lleva levadura solamente esa no lleva lúpulo hay que recordar que bueno nos marca la ley de pureza alemana este que es pues como todos sabemos los alemanes pues son los dioses de, de no, la cerveza, son los chidos ¿no? entonces nos dice la ley de pureza alemana que para que la podamos catalogar como cerveza debe de llevar cuatro ingredientes agua malta lúpulo y levadura si no trae cualquiera de esos cuatro ingredientes no mm. se le puede llamar cerveza entonces okay. la hidromiel no tiene lúpulo es solamente es un fermento uh -huh. de agua, miel y levadura. Ok, ¿no? Que obviamente la levadura, bueno, nos, nos ayuda a comerse esos microorganismos, nos ayuda a comerse el azúcar de la miel sí. de, este, para producir los grados de alcohol. Por eso es que las hidromieles tienden a ser uh -huh. este, pues muy altas en, en grado alcohólico, de, porque es, pues es un, esa base de miel. Ah, ok. ¿Por qué tú has notado que de repente te tomas una cerveza artesanal y se te sube más rápido? Pues creo no? que están más fuertes, ¿no? Sí. ¿Por <risa> qué una de las características de la cerveza artesanal es que su grado de alcohol es más alto? ¿Es por algo en especial o...? Mira, tú puedes darle el grado de alcohol a la cerveza artesanal eh, este, que tú desees, ¿no? Uh -huh. Depende mucho de la receta que vayas a realizar es los grados de alcohol que están sugeridos por la este BJCP que es la guía de estilos de cerveza ¿no? que es como este pues sí es donde todo el mundo se rige para para saber que está bien hecho ¿no? Okay. y incluso en las competencias también se rigen mucho por la BJCP para saber que ese estilo de cerveza realmente se apegue a lo que a la norma, a, a la norma exactamente ¿no? Ah, y que okay. está bien elaborado uh -huh. pero en realidad los grados de alcohol los defines tú ah, okay. Yo y entre quería... más tiempo dejes una cerveza en un tanque fermentador con levadura uh -huh. acuérdate que va, vas a producir este, más alcohol porque la levadura se va a comer más de acá sí. al maestro le encanta la cerveza oscura sí. platíquale a qué va Ciudad de México a la maestro. coronita Echarme un choco, una, vender una cerveza de barril oscura haciendo unos tarrotes como en los alemanes. Ay, qué rico. Pero vino. <risa> Ay, Ana. Me... Ay qué foto. <risa> Hay que ser. <risa> Uno, yo le llamo, écheme un chocomillo, así <risa> no lo tomo. Ay, Dios mío. No, pues, pues lléveme para la otra. Sí. <risa> <risa> ¿Cuándo van? ¿Se nuevo? Ey, Ay, yo aparte yo, la yo, comida. Dígame para ir haciéndome alcancía. <risa> La verdad es que sí tenemos como cierta preferencia por la cerveza oscura, uh -huh. entonces, eh, yo sé que hay oscura, amba y clara. Mm, bueno, sí no? y no. Realmente existen alrededor uh -huh. de más de 200 estilos de cerveza. Eh, Esto qué quiere decir, ¿no? Que por ejemplo las IPAS. Tienen muchos subestilos, ¿no? La IPA, IPA este, inglesa, la IPA americana, la GACI IPA, la Session IPA, la IPL. O sea, hay muchos subestilos uh -huh. de un estilo, ¿no? Este, lo mismo, por ejemplo, con las porteras, la portera americana, la portera inglesa, este, la Stout, la Irish Stout, la Irish Red. O sea, si ¿sí sabes, hay como muchas, muchas ramas de, de un estilo base. ¿no? Se empieza a hacer un derivado, una, una subsecuente de, de esos estilos. Entonces, hay muchísimos estilos y cada uno tiene la característica, por ejemplo, las hipas de que son muy amargas, ¿no? Porque llevan ah, una, una okay. mayor carga de lúpulo. Sí, Pero, por ejemplo, este, la hipa inglesa también es acaramelada y la hipa americana es mucho más amarga y seca. ¿No? Entonces, este... Ahí es donde empiezan como las diferencias entre un estilo del otro. La session IPA nos quiere decir que es una cerveza es, es una cerveza que tiene el amargor del lúpulo un poco más cítrico floral, pero su su gradación debe de ser baja, no para que sea una session IPA no debe de pasar los 4.5 grados de alcohol. Para percibir mejor el sabor o, o para no qué? porque es el estilo, ah, el okay. estilo y el perfil es bajo alcohólico, uh -huh. pero con notas cítricas. Ay, qué rico. Uh -huh. De hecho, este Víctor de, de Barrio Chico la Génesis uh -huh. la han probado. Ah, sí. sí, claro. Esa es una sesión IPA. Ah, ok, ok. Sí. Ah, esas es lo que me gusta, de hecho. Sí. Sí. sí. Saludos a Víctor. Sí. <risa> Por cierto. Por porque cierto. hace mucho que no vamos. Eh, ay, no sé. Bueno, es que. De verdad tú eres la experta. O sea, a mí me estás platicando <risa> y mi cerebro lo está procesando. <risa> pero qué increíble. O sea que de, de una. Base. de algo tan sencillo sí. para nosotros que es una base así eh, clara, ámbar o oscura haya tantas, ¿no? Sí, sí, sí. sí Fíjate, sí. me llama la atención, yo tengo un amigo que él tiene, él es químico y él, él hace, es cervecero en la cervecería que está en, en Mariano Otero. no sé qué más. la Corona. Esa. Y ella, a él me dice, no me fascina la cerveza artesanal, ¿por qué? Porque la que hacemos nosotros es una cochinada. De hecho. Así me dijo él. Yo sí. dije. Ah, Mira, caray. lo que pasa, ¿cuál es, ¿cuál es otra de las diferencias entre una cerveza industrializada de esa manera? Porque nosotros también somos una industria, ¿no? Sí. Pero somos una microindustria, ¿no? A comparación de estas cervezas de marcas muy industriales, es que nosotros, todos los insumos que nosotros utilizamos en nuestras cervezas son insumos bien cuidados uh -huh. insumos de importación de calidad. ¿no? de calidad, así es vienen de Alemania, vienen de de Venecia, vienen de este, de Irlanda ¿no? Eh, de, eh, de, o sea, de, de la mayoría viene de la Unión Europea y de Estados Unidos algunos lúpulos, ¿no? entonces quiere decir que, pues, bueno, la verdad es que son maltas muy, muy, muy bien cuidadas, aquí en México hay una malta que se llama, alti, una maltería que se llama altiplano, uh -huh. que es también de las mejores y, es, y ellos producen malta mexicana, ah, ¿no? Bien. <coughs> Pero Corona no utiliza esas maltas. Corona utiliza arroz, Corona utiliza este, avena, digo que la avena se puede usar, pero no, es, no te va a dar una cerveza de calidad si no la, si no la mezclas con alguna malta de buena calidad, okay. ¿no? Pero, y, y fíjate, y hay mucha gente que te dice, ah, oh, es que las artesanales, tienen como la idea contraria, ¿no? Sí, No, así no es. es que las artesanales no saben con qué las harán. Pero yo también creo que les tienen, para permitir la venta al público, pues sí. tiene que haber más calidad en sus productos. No, y Tiene que haber una norma, pues. Exacto. Completo. O sea, está, está todo regido por, en normas y todo, o sea, bien especificado. Incluso pues hay muchas cervecerías que todavía no saben como la etiqueta, qué debe de llevar, qué no debe, qué lo que vaya dentro de la norma, ¿no? Entonces, a mí se me han acercado y yo, oye, Jenny, ah, sí, mira, pues esto, esto, tengo por ahí varios como ejemplos y pues hazlo así. Puedes no poner así esto, puedes es poner puedes, poner puedes poner esto quítale esto. esto yo no yo te sugiero que no menciones eso <risa> deberías hacerles un curso <risa> ¿Sí? Sí, sí sí sí pues es que tu experiencia Ay. tiene que claro tiene que dejar y pues bueno de todo eso no la verdad es que sí sí me gusta mucho todo esto fíjate pero me gusta más me enfoco más en el la en la onda esta de las catas, ¿no? Darle esa experiencia a la gente que nunca ha probado una cerveza artesanal y cuando la prueban, que no nada más es... es tomártela y ya no, es, a ver, hay que servirla en un vaso, ¿por qué hay que servirla en un vaso? Sí, Por eso es muy esto, importante. ¿no? Porque la tienes que servir en un vaso, porque hay que dejarla oxigenar, porque hay que dejarla que, que, este, que la corona de espuma te cubra, porque lleva espuma, porque no, o sea, todo, o sea, todo ese tipo de cosas que la gente no lo sabe y cuando se los empiezas a explicar es que no es un berrinche, no es que queramos que sirvas la cerveza en vaso porque sí, no o porque se más bonita, no, es por esto, sí. o sea, es cuando la gente empieza como de, ah, no manches, y ya la empiezan a apreciar, ¿no?, y empiezan a tomarle el gusto, y ya la ven y yo lo veo, ¿no?, porque, o sea, cuando les dices, mira, ahora, toma tu vaso, no lo huelas, primero velo, olfatealo, o sea, velo, ve, ve, ve, qué, ve qué color tiene, qué tonalidad, es pajizo, no es pajizo, es transparente, es esto, es lo otro, ¿no?, entonces la gente es como de, ah, oye, de veras, Sí, es cierto, ¿no? Es que, ¿a qué estamos acostumbrados? A que te llevan la botella, la destapan, y cómo vas. Exacto. Y a veces sí. ni, ni el sabor le tomas, sí, ¿no? ¿No? ¿Tú dices, es que te mucho calor. Y a repetir, ¿verdad? Oh, sí. Ay. sí o sea, repetir cerveza. ¿no? Ah, perdón. Y entonces, tráigame Otra. Oh, okay. Para disimular. Entonces, sí es, o sea, a mí me parece súper importante que te expliquen todo eso porque tú mismo vas a ser más consciente de lo que te estás tomando Así es. y vas a dejar que tu paladar decida lo que te gusta. Y vas a descubrir nuevos sabores, ¿no? De claro. verdad es que yo, por ejemplo, y simplemente con las lager, ¿no? Cuando nosotros vamos a probar una lager. Y luego he, hemos hecho el ejercicio, ¿no? De prueba, prueba esta que es tu corona normal, tu cerveza lager de, de siempre, la que te encanta. Ok, ahora prueba mi lager, ¿no? Y hay una diferencia. ¿Qué sabe? ¿No? Sí. A cereales, a esto, a pan. ¿Me sabe como a ralladura de naranja? Es que también me sabe. Porque estamos de hablando con de que es una cerveza que ya trae un proceso más. La Boliosis es más cuidada, o sea, tiene sí. más amor. ¿Sabes? Yo creo que aquí influye mucho <coughs> lo que decíamos sí. al principio, o sea. Tienes que convencer a la gente que lo necesita. Sí. Le tienes que dar un producto de calidad. Sí, así es. No puedes darle cualquier cosa que ya existe en el mercado. Así es. Porque así entonces es. van a decir, ah, esa ve igual, mejor la otra, que tengo años con ella. Fíjate, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando vamos, cuando vamos con mis amigos siempre terminamos bien borrachos, ¿verdad? Porque todos es, somos del de ah, ah. quien. <ríe> Pero cuando vamos con los amigos de mi marido, uh -huh. Diario, perdón, diario los pongo bien borrachos yo a ellos, <risa> porque, o sea, y yo, y pues están mando sus pinches coronitas, y yo estoy una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y pues no me saben, no, no, no, Ajá. Sí. entonces sí, tomo sí. más, y luego ya están bien borrachos, y es que pinche vieja, no, no se emborracha, y yo, pues es que... No o, o sea. lo que es bueno, claro. Sí. Tú diles, ¿qué es eso? Unos es vergüenzas con sí. ustedes. No, y este, y digo, eh, eh, mi, mi marido ya ha ido como cultivándose un poco. <risa> o sea, poco, poco. Todo eso. Me ha costado trabajo. <risa> Pero ahí va. <risa> Ya casi es un experta. La casi, va subiendo. No, pero se me hace bien cura porque luego estamos, estamos echando chelitas a veces en la casa y entonces le digo, mira, traje esta. Y, esta ¿Y él, me... su cerebro, no. <risa> y esta me costó tanto porque viene de tal lado y que no sé qué, y mira, pruébala, huélela, y, tata, y empiezas a explicarle y él así de sí, sí, sí. Luego le digo, oye, pero mira esto. Ay, ¿qué me dijiste? O sea, nunca se acuerda de, de nada. ¿De qué estamos hablando? Y luego ya otra vez, otra borrachera. Y, a ver, Jenny, explícame, pero esta cerveza... Y yo, es que te lo he dicho mil veces. O sea, yo sería de ese club de él. A ver, ¿cómo? ¿Otra vez, por favor? Pero, ¿es que es eso? Para mí la cerveza es un mercado... ¿Les gusta escucharme? Que te... ¡Ay! Claro, a mí sí. No, pero voy a esto. La cerveza es un mercado que te lo vendieron así, que es muy práctico, o sea, que no te interese de dónde viene no, y la verdad es esta que no, esta marca es la mejor y es la que, la que tu cerebro necesita saber, entonces, ya sabes los comerciales, ya sabes los patrocinios que tienen, ya sabes qué es, abrirla tomártela, la que no, sigue, ¿cómo incluso, es eso? Incluso, incluso nosotros siempre recomendamos que las cervezas artesanales se tomen a temperatura ambiente ¿ah sí? así es ¿por qué? porque una cerveza entre más fría esté Ajá. pierde más notas Tiene me, tiene, va perdiendo sus notas y sus, sus sabores. Literal, sabor y olor, lo va perdiendo. ¿Qué pasa? Cuando tú te tomas una cerveza, una corona, una tecate, te la tomas al tiempo, ¿a qué te sabe? Pues como orines. <risa> ¿Sí no, no? no, no se me antoja. No, pues no. Claro que no. Sí, sí, de si hecho, tú sí. te tomas Por eso una dije cerveza eso. artesanal al tiempo, Ajá. te sabe rica no pierde su sabor, porque es a lo que te debe de saber la cerveza. Cuando, en lo que, mientras tú más fría la dejes, pues vas a ocultar más los defectos que tenga esa cerveza. ¡Oh, qué interesante! Por eso, por eso ese marketing de tómatela bien fría, ¿no? A menos y dos pon, grados. Ajá, y te ponen los refrescos y te, agua, te ponen para, grato, para que no te sepa grande. nada y no sepas que su cerveza está hecha con una muy mala calidad y que aparte trae adherentes químicos que te producen producen resaca porque te producen deshidratación sí. ¿no? ¿qué pasa? ellos tienen estilos que un estilo lager tarda en fermentar alrededor de cuatro semanas de tres semanas a cuatro semanas uh -huh. ¿no? un mes ellos obviamente su demanda no les permite Estar dar tanto, tanto tiempo. tiempo en una en un tanque una cerveza uh -huh. entonces qué hacen usan acelerantes de fermentación Una cel es, ya es un aditivo químico sí, claro. para sacarla, y en lugar alteraste. de sacarla en cuatro semanas, la sacan en cuatro días, ya alteraron el producto hasta sí. su sabor y sale a la venta, entonces ya nada pues ya más que se la tengan bien fría y ya no les va a saber sí. a nada, la verdad sí, sí. O sea, y es una trampa, Bolónza, lo sí. mismo sí. porque ves comerciales de, que en otros países no y, y son las mismas marcas que ya conoces Así entonces, es. qué bonito que lleguemos algún día a que la cerveza artesanal pueda tener ese empuje, sí, claro, ¿no? y ojalá que... Ay, pues mi reto este fin de semana ah. una una cerveza al tiempo sí, creo sí. que sí, sí, sí, sí eso yo te sí. la invito <risa> que sean dos pues <risa> bueno pues dos <risa> Ok, Cuéntame, acá, vamos a estar ah, bailando. Sí, no, empiezo ¿eh? Empieza uno a sudar así. No importa que no prendan el aire. <risa> Ay, no, sí. Por favor, sí. Maestro, pues ya decíamos que nuestros amigos y, y querido grupo de Tropical Yeah, que casi no los hemos visto en estos días, eh, van a ser quien, quien va a estar Amenizando. amenizando el veintinueve el en este décimo aniversario de Malta treinta y tres. En loba que es en Gregorio Dávila número. Sería Se la loba. Gregorio Dávila número. Gregorio Dávila número setenta y seis. Entre Hidalgo, Entre, e, Hidalgo, Hidalgo Independencia. e Independencia Y ya nos dijeron que hay estacionamiento Sin problema Que ahí va a estar el seguro, dice el maestro Que podemos <risa> llegar gateando Sin problema, y los aventamos a la rampa <risa> En el diablito <risa> Me fue, De 10 en 10, por favor velocidad eh, los diálogos de... <risa> Que lleven guantes para que no les pisen los dedos <risa> Bueno, mira, aquí la cosa es que uno se tiene que divertir, se tiene que sí. desestresar y tiene que disfrutar lo que va a hacer. Y pues la verdad es que si vas a ir a tomar, hazlo bien, entonces disfruta y pues un cafecito Ahora, lo, los, los eh, creadores de Manta 33, me supongo que ellos son pues, fanáticos de la cerveza artesanal, artesanal. y por eso abrieron el business, sí. el business, ¿no? Sí, sí les gusta mucho, de hecho nos está escuchando Ángel. Ah, este, muchos saludos. Saludos Ángel. Dice, hablas como si supieras. <risa> Vamos a ponerle una cinta. ¿Eh? <risa> en la boca. No, muchas gracias. Y ojalá que, que más adelante nos hagas el favor de, de acompañarnos. No sé, sí. ¿Tienes dar? que ¿Qué? venir, Ángel, el martes que entra? No, no, estos días ya tenemos agendado, ah. pero vemos para diciembre. Para diciembre, está sí, sí, está bien. ¿Sí? Y ya agendamos muy bien y ya para que con la calma... La pospara... La posada en Malta 33 y Ah, también. Andale, y también. que nos vengan a platicar de qué se trata, cómo inicia un proyecto así, qué tan difícil, porque estás hablando de que si tienes pura cerveza artesanal. Hay que arriesgar. También te arriesgaste, sí, te yo pusiste creo que, la, la Bueno, la mayor? verdad es que sí he platicado con ellos de ese tema y sí le han batallado, sí le llegaron a batallar un, un poco, un tanto. Sí. Pero la verdad es que, este, cuando eres una buena persona siempre te va bien. Y los tres son muy buenas personas. Y crecen en tu proyecto. Así es. Sobre todo. Entonces, sí. Se me cae mejor Sarita y Toto, ¿verdad? Pero Ángel Pero es el que puede venir. Ángel es el que puede venir, ¿eh? <risa> Ni, ¡Ni modo! modo no, oye, y no lo conozco. <risa> Dios mío. Ok. Vamos, vamos a escuchar ya. Olviden lo dicho antes. Vamos a escuchar a Tropical y regresamos ya para esto de redes sociales, costo de boletos, sí. cómo es la entrada todo eso para que toda la gente se vea. Muy bien. ¿Sale? Vamos una rolita más. Ellos son Tropical, Tropical. Yeah, ¡hay yeah. qué rico! Mm. <risa> <risa> Noche, porque aquí está presente Tropical sea, a bailar y a gozar, porque esto apenas comienza.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Estamos de vuelta, maestro. Le ¿Qué? presento Yo Son Tropical Jazz, ah, no. talento bueno, bueno. local, maestro. A ver, lo vamos a ver para Uy. el 29, a ver cómo. <risa> a ver si nos a <risa> a ver ver. Si gusta. a ver qué tal. <risa> y si no, pues nos podemos quejar, así <risa> okay. que para yeah. que anden contratando. No, les mandamos saludos, chicos. Eh, ya, a ver, yo quiero. Redes sociales, ¿cómo, ¿cómo podemos ser parte de este gran evento de, de Malta 33 en su décimo aniversario? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde nos comunicamos? Bueno, mira, es, es con previo registro. Eh, necesitan registrarse al 335129. 9428, les repito, 335129, 9428. Y ahorita, si dan el código FCAT, les regalan la primera cerveza gratis. Eso. La primera cerveza va por cuenta de la casa. Este, recuerden que su, su boleto tiene un costo de 299 pesos por persona incluye acceso a la fiesta dentro de la fábrica de cerveza loba. Vaso de cristal de los 10 años de Malta 33, eh, va, además va a haber regalos y sorpresas como rifas de barril, de cerveza, entre otros, ¿no? Este, la pulsera para participar en la rifa de barril de y vales por mil pesos en consumo dentro de Malta 33 y muchas sorpresas más Oye, la verdad buenísimo. es que va a estar muy padre sí, la verdad es que va a estar muy padre el acceso pues está muy chido te incluye, pues ya llevas tu vaso tu chela, de, tu vaso del recuerdo tu chela dando el código FCAT y bueno, pues participas para la rica, ¿no? de un barril cosas, o sí. mil pesos de consumo Ay, ojalá yo me sacara el de los mil <risa> el vaso la verdad te lo puedo el cargar, vaso ¿verdad? no importa <risa> <risa> Ay, Con no. el puro consumo me doy. Con mil el, de este aniversario como Malta 33 en Facebook y en Instagram como Malta 33 Santa Tere y también en el Tlaquepaque Festival Cervecero en Instagram y Festival de la Cerveza Tlaquepaque, ahí encuentran toda la información. Oye, y que ya que estemos ahí, pues que etiqueten, ¿no? Sí. Para que la gente sepa ¿Sí? que estamos en ese gran evento. Digo, ahorita esto es como lo que hace que las cosas sean tremendamente famosas, que sean tendencia. Entonces, pues, ya llegamos, ya entraste, avísale Vamos. a todos tus compas que, que está, ya estás está está ahí. Para que le caigan. Sí. Exacto, para que les dé envidia con tu fotito ahí con tu chelita, para que... No, y déjate la Chelita, no la verdad es que va a estar bien padre porque es en los tanques, ¿no? o sea van a poderse tomar eh. fotos en los tanques de cerveza. Este, la verdad es que sí va a estar muy chido. Que valga está la muy pena. Muy chido, Fíjate sí. que la lava nos ha tocado verla crecer pasando por ahí. Sí, solamente sí era lo que si estaba en... en serio. Está... Sí, sí, sí, sí, sí. Te digo que ya el, el Poli está ya es así como de al principio me daba pena, porque yo era quien los saludaba, ajá. y pues ya sabes, ¿no? De repente las personas mal pensadas. Sí. Entonces, no, y ahora sí así de, buenas tardes, adiós. Ya, ya sabe que dice, ah, han de ser los de la moto. Aunque creo que nunca ha visto la cara, siempre Además de los con cascos. El casco. Adiós, Pero, adiós. Pero es que es bonito, es parte de lo que hace un barrio, sí. ¿no? Que sí. te permite hacer ese tipo de cosas. No sí. lo conozco pero lo saludo. Claro. No, es de buena onda el Poli. Y es que qué a veces pobrecito onda. está ahí en el sol, nos sí, ha tocado no. lloviendo. En el banquito. Que, está en el banquito. Así que, ajá, que siempre está ahí, o, o parado sí, sentado no. en su banco. Sí, es re buena onda yo, bueno él y yo tenemos una dinámica, ¿no? Que diario que me voy y me dice ya, y yo sí ya sabe Poli, sí Suma de todos todos digo todos todos qué dice incluido o no incluido yo y entonces ya pues ya nos reímos no ya es como de ya nomás me salgo y le digo usted ya sabe qué onda Poli sí ya todos! Sé, ya sé. ahorita les digo es que es, es lo que hace bonito de los lugares es lo que te hace sentir esa buena vibra y que se te antoje regresar, sí. eso es como ah, sí. lo más importante, y estamos seguros que Malta 33 debe de tener sí, eso también. Sí, la verdad es que tiene esa esencia bien marcada, Malta 33, digo, a mí la verdad es que de, es uno de mis lugares favoritos, este, me gusta mucho Malta 33 eh, por la comida, por la bebida, por el cotorreo, no este, sí, es un lugar muy, muy cálido que tienen que visitar, y pues también tienen que ir ahora a su aniversario. Ahí vamos a estar, maestro. ¿Sí o no? Sí. Ya dijimos, tenemos reto hasta el de este. Desde este fin de semana. <risa> una Mira semana. <risa> tenemos una semana para ir este. Organizando el al cuerpo. Oh, jajaja, sí. Algo más, maestro, no, que desee agregar. Porque luego dicen por eh. ahí que no lo dejo hablar. Nos vemos en la Diga las malas lenguas. <risa> Diga algo, maestro, ándele. Yo voy el 29 a que me coma la loba. <risa> ¡Ay, Dios! No, que le va a decir loba, lobita, estás ahí. Sí. ¿El 22 no va a ir, maestro? También. Eh, Notaste el mm? uh, No sé Igual le mandamos saludos, así rapidito Este sábado va a estar, que es 22 de noviembre, va a estar eh, Sonido Satanás también. Va a estar Sonido, Sonido Satanás, Satanás. Sí, Satanás. Sí, así es Este 22 de noviembre es el aniversario de Loba, cumple 13 años como cervecería, y bueno va a haber un evento donde va a estar Sonido Satanás Muy Así bueno, es. también ir a festejar bueno, Con el y el Así es. <risa> a bailar un ratito ahí con sí. ellos también. Pues haremos todo lo posible por estar en ambos eventos. Pues ya sabes que, ya que es, es un honor siempre acompañarlos. Gracias. Siempre nos divertimos, nos encanta tomar y sobre todo en lo personal conocer. Sí. A aprender. aprender, sí, aprender sí. para mí eso es tremendo. Y salgo un poco mareada, pero, pero aprendí. <risa> ¿Eh? No, es que es de los ver, aprendizajes. La tengo que amarrar la es de moto, los o... aprendizajes que uno más disfruta. ¿Claro? Y como luego no me acuerdo, entonces tengo que ir a reforzar mi aprendizaje. Claro, yo por eso siempre les digo, es que alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Ni. Las mujeres. No. Siempre las mujeres. Sucio, es... Muchísimas gracias. gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Y por allá vamos a estar uh, avisando qué tal está todo el ambiente por ahí. Sí, ¿o no, claro que ¿Sí? sí. A ver sí. si convencemos a Pavel y nos lo llevamos. A ver si. <risa> Uy, no, bueno. Está bien cerquita, Pavel Hombres difíciles. Sí, está súper cerquita. No este man, sientes mal sí, te llevamos a la yala. <risa> <risa> Ella sí lo aventamos. A la, <risa> <A> la yala. <risa> Vas a ser de los 10. Pues muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. No mandamos saludos el día de hoy, pero hagan de cuenta que lo hicimos. Nos escuchamos <risa> saludos el siguiente. A todos. Sí, sí. Saludos a todos. Nos escuchamos el siguiente martes, maestro, que también tenemos invitada que viene a platicarnos de otro evento también muy interesante, que es un evento con causa. Que es amiga aquí de la señorita sí. Y pues no sé por qué hay tantos eventos Este fin de año, pero vamos a estar En to todos, conociendo Todos los grupos locales de música sí. ¿Sale? Vale. Vámonos maestro, un placer Como cada martes, nos gracias Gracias Pablo, nos vemos pronto Y gracias Muchas al gracias. chico de controles El señor Funk Jr.